Hola, soy Michael Phelps, campeón del mundo de natación. Siempre he sido partidario de nadar en la piscina, pero ahora creo que es mejor nadar en la abundancia. Ven a Portal de la Marina hasta el 6 de marzo y celebra nuestro segundo aniversario dándote un chapuzón de dinero. Hay 5.000 euros en cheque regalo esperándote. En Ondara, Centro Comercial Portal de la Marina. Shopping in Marcion.